50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidas oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 4 de junio. Comenzó el programa El Sámen tu plaza. Esta iniciativa de la Municipalidad brinda información a los vecines, quienes a través del personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas pueden conocer de qué manera funciona el servicio, además de cómo y cuándo contactarlo. A su vez, el programa El Sama tu Plaza invita a los vecines a acercarse a fines de tomarse la presión y capacitarse en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Según se informó, el programa inició la última semana en Parque Alberti, en tanto que en esta oportunidad estará emplazado hasta el próximo viernes en el horario de 9 a 3 de la tarde en Parque Castelli, ubicado en 24 y 65. Miles de mujeres movilizaron en La Plata contra la violencia machista. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Buenos días a la audiencia del informativo regional. Ayer, en la quinta marcha por el Ni Una Menos en La Plata, donde participaron miles de personas, estuvo Marta Ramallo en lo que fue la primera marcha luego de la confirmación de la aparición de los restos de su hija, Joana Ramallo. Atravesando de otro lugar, de otro dolor de lucha, sabemos que nuestra Joana ya no la vamos a poder encontrar por el solo hecho que el patriarcado volvió a desaparecer y a, a matar a tierras. Como si serían restos de basura nuestras pibas Hoy luchamos por Joana, por toda la Joana que el Estado responsable no permitió que vuelvan a su casa Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur Un servicio que informa más cerca Cooperativistas se instalarán en Carpa frente a la Municipalidad de La Plata la media de fuerza se presentará hoy en conferencia de prensa y se efectuará el miércoles a las 10 y media de la mañana. En principio, el acampe se extenderá hasta el viernes. Las organizaciones reclaman que el municipio cumpla con los compromisos asumidos en diciembre de generar 240 nuevos cupos laborales en las cooperativas que prestan servicio de limpieza y sanjeo en las delegaciones. La conferencia de prensa tendrá lugar frente a la municipalidad desde las 10 de la mañana y buscará dar a conocer más detalles de la medida que se realizarán mientras la pobreza y desocupación azotan en la ciudad gobernada por Garro, según detallaron los organizadores. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión.